Sí, no tengan dudas, esto es un mensaje, eh, no solamente hacia mí, sino fundamentalmente hacia el resto del Poder Judicial. Eh, digamos, ningún juez... usted fíjense que cuando... Yo suspendí el aumento tarifario en la provincia de Buenos Aires en 2016. Sí. Eh, éramos eh, cerca de 50 jueces en el país que estábamos decidiendo las mismas cosas, ¿no? la suspensión del aumento tarifario con actualmente no hay un solo juez que suspenda las tarifas y persistencia que la situación es peor que la del 2016 ¿no? y sin embargo no hay ningún juez que se atreva a tomar una decisión de ese tipo porque si toma una decisión de, de, de suspender el aumento tarifario no solamente se enfrenta con el poder político sino fundamentalmente con el poder económico Pensemos que eh, la empresa Pampa Energía, por ejemplo, de Nicolás Caputo, eh, ha ganado en tres meses solamente, esto es una información de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, en tres meses, 7.500 millones de pesos. Decir, no todos pierden en este país. Hay sectores que ganan y ganan mucho. Eh, Rogelio Pagano en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? esto pues yo lo dije en mi decisión jurisdiccional, Eh, compró las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Rosales la ley estableció 4 para no generar un monopolio él compró las 4 a través de una empresa de esa que él tiene luego obtuvo el aumento tarifario eh, sus empresas eh, se valorizaron pero además obtuvo una ganancia entre, entre eh, 2.300 y 2.700 millones de pesos el año pasado sí, sí. imagínense un juez que venga y suspenda el aumento tarifario un mes solamente. Es este una pérdida millonaria la que la que se produce. Entonces aquí se están afectando intereses económicos muy concretos, que van de la mano con los intereses políticos, ¿no? Gracias. Estamos hablando de Marcelo Mejlin, de, de, de, de asociados cercanos al presidente, estamos hablando de Nicolás Caputo, el amigo de la vida del presidente, estamos hablando de Rogelio Pagano, también cercanos al entorno presidencial, eh, eh, eh, digamos, empresarios eh, que están en un momento de, de, de capitalización. Todas las energéticas están en un momento de, de acumulación.